Original en mis viajes eh, por ahí insistimos en esa página web en donde están eh, tus textos has estado en muchísimos eh, lugares hace poquito estuviste en el programa hablándonos eh, de tus eh, viajes a Groenlandia has estado sí. en sitios verdaderamente llamativos eh. eh te gusta lo raro eh sí claro <risa> oye además. Te...